8 a las 7 en Canarias. Esto es Play Kid. Oh, yeah. esto es レ s, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <S Hola、そいしゃんこー、ストレ a Talentosos, populares, ricos. s、ah. s t h e c o r s e Y este, uno de sus grandes éxitos, se llama So Young. Esto es Play k s con Ricky García.、Sí, o Esto es Kiss. Venga, vamos a divertirnos un rato ahora con Katy Perry. ¡Yo! Que tal día como hoy, pero en 1984 nace la cantante y compositora Catherine Elizabeth Hudson, conocida popularmente como Katy Perry en Santa Bárbara, California. Es una de las artistas más vendedoras en los últimos 10 años en el mundo de la música. Cantante, compositora, actriz. Empresaria y modelo estadounidense, saltó a la fama en 2008 con I Kiss e d a Girl y Hot and Cold e su álbum debut, One of the Boys. Entre 2010 y 2011 cosechó todavía mayor éxito con su segundo álbum, Teenage Dream, que para su promoción lanzó seis sencillos, de los cuales cinco consiguieron el número uno en Estados Unidos, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña. Y la segunda en general después de Michael Jackson con su álbum Bad en el 87. Desde su salto al estrellato, atención, ¿eh? las cifras marean: 40 millones de discos vendidos y 125 millones de singles. De hecho, su último álbum, Witness, se convirtió en, 2007, en 2017 en su tercer número uno en los Estados Unidos. Pero nos vamos a quedar con esta divertidísima de Katy Perry. Todo un hit se llama Last Friday Night. Antes en Canarias, bueno, pues si te acabas de incorporar, que sepas que esta tarde yo estoy pasando más hambre que un perro chico, es verdad. e o s sea, que eso, cuando se habla de comida, de uno le empieza a t e dar hambre y a estas horas, fíjate, tú, la merienda ya te t n g o que conformar con un yogur. Y aquí vosotros hablándome de tortillas de patatas. s v i r o s a m a r i Desde Instagram me dice: No me digáis que una buena tortilla, patatas, un buen salmorejo y unas sardinas al espeto no nos vendrían bien en esa isla. Pues claro, no vendrían bien en la isla y ahora aquí en el estudio también, ¿eh? Unas sardinitas aquí, buen rollo. ¿eh? <risa> bueno, tenemos a Javier desde Donosti. Javier, buenas tardes. Yo llevaría a la isla desierta, ¿Sí? sin ningún tipo de dudas, ver, alubias. Las alubias de mi pueblo <risa> son las mejores de España. ¿eh? Y para hacer señales, de, <risa> señales acústicas están muy bien. <risa> Qué peligro, ¿eh? ¿Eh, Entre el ruido y el metano, esto podría parecer que en la isla vive un dragón. José y Alba, desde Almendralejo. Buenas tardes, Ricky. Yo soy José y estoy con mi hija. ¡Alba! Ella, aparte de llevarse un plato de pasto en la isla desierta, se llevaría. <risa> un sanguíneo de patera, dun, un plátano y una gamba. Ricky, <risa> mi hija te quiere pedir una cosa. A ver.、Eh, a mi padre y a mí me v o y e pedir. Una camiseta de Playkiss. Un besito, Ricky. Adiós, un besito, Ricky. Un besito, Alba. Y oye, un consejito, ¿eh? Las gambas, querida, p í d e l a s aquí los que una sola, solo podrás peinarle los bigotes. <risa> oye, ¿y lo de la camiseta? Pues claro que te voy a mandar una camiseta, cariño. Ahora mismo Leo se pone en contacto contigo y te manda una camiseta para que estés bien guapa. Eso sí, nos tienes que mandar una foto para ponerla en las redes, ¿vale? Venga, un besito. Playkiss con Ricky García. ¡Apue! and Hello はい。<Gar> <Ay. S 1> p e a s e すごい。 Estupenda del clásico de la Creedence, Broad Mary. Estupendo, con el talentazo de la gran Tina Turner. Bueno, 7 y 42, una antes en Canarias. Estamos ya en la recta final de este día que hemos dedicado a la comida, que hoy, entre otras muchas cosas mundiales e internacionales, e s el de la pasta. Y la pregunta era: si te fueras a una isla desierta, además del platito, pat pat, pat. ¿Qué otras tres comillas te llevarías? Venga, tenemos a Javier desde Donosti. Yo llevaría a la isla desierta, sin ningún tipo de dudas, alubias.、Anda. Las alubias de mi pueblo son las mejores de España. ¿eh? Y para hacer señales de. Señales acústicas están muy bien. De que sí. Ana, desde Sagunto. Hola, Ana de Sagunto. Yo me llevaría a una isla desierta, p u e q u é q u i e r e s que te diga? ¿Para qué mentir? Un tío. Y se acabó el problema. Ale, un beso, adiós. <risa> Llévate también una barca y así cuando te canses de él, lo mandas a la isla de l lado. <risa> Paco, desde Calviá. Hola, soy Paco Vergaditano, Ertacista 151 de Palma Nova, Calviá, Islas Baleares. a e l a a d i t a n o p y a la isla me llevaría mucha agua, pero agua dulce. Y lo demás, c o m un a n z u l i t o y un poquito de, de tripa, pues haría, haría, algo, haría algo. Venga, un abrazo, saludo, Chris. Un abrazo, Paco. Venga, pues mucha agua para Paco y una sugerencia a todos los calvienses. Viajad con Paco. No te va a salir más barata la carrera, pero te va a poner la mejor música. Hoy hablando de la mejor música, déjame que te lance ahora tres exitazos uno detrás de otro. What is Love de Hadaway? What's Snake? Con i s t h is this Love, hablamos de amor, ¿eh? Y p a i d My d u c e que suena ya, es el bombazo de Anastasia. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hey, this is Anastasia. I've been down. It's a s m c k d o w n it's crazy town. Even got punch in the face in LA. Ain't nothing in the world that can keep me from doing what I want. o y e I'm s o r r s l o v e Estamos p a cachondeo. y ¡Haraway! <risa> ¡What is、up? Llegó o v e l el momento. Sí, el momento de teletransportarnos hasta la ciudad o la isla. Del castillo de b e l v e r de la catedral de Santa María, del cabo Formentor, de la bahía de Santa Ponsa, del palacio de la Almudaina. Correcto. Viajamos hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco. <risa> El premio es para nuestra amiga Eva, que se va a llevar. ¡Wow! Una sesión de spa y masaje. ¡Wow! Eso sí, nos dimos una ensaimada, ¿eh? 89.5 en la FM. Bueno,、vale, nos vamos a recargar pilas. Leo Garriga, Jorge Quiroga, Víctor Álvarez. ¿Y quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te quedas con la mejor música del mundo. Por supuesto, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.